A favor de la recarnación, ese. Y en contra de la recarnación. este. Ese es Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas. Muy buenas. Oye, que les he tenido entrenando, ¿eh? Aquí a cada uno en su rincón del ring. Están ver, con unas tabletas tremendas. Eh, ¿Por qué estás a favor de la recarnación. y ¿Eh? Tienes...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 Pues porque, tenía, porque un, un enfado de un juego a las cartas. Eso contaba el niño. A causa de un enfado de un juego a las cartas. Espera. Si sí, ya solo nos quedan los 2.998 siguientes espera. casos. Espera. <risa> a, a, ver, <risa> a ver, a ver, Manuel. Espera, claro, espera. Si espera es que, que, que ya niego. Nadie, eh, nadie niega los casos. No, no, Miguel no, puede pero, pero estar pero toda espera, la noche reatando. No, no, no, no. Pero espera, que ya... Pues te, te está remontando en la encuesta espera, mucho. Que, eh, que eh, ya está en el cuarentena. Si ahora ya se aclara la cuarentena. El doctor Ian Stevenson y su equipo el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 Porque yo ya no me fío nada de la bibliografía extranjera. No me fío nada. Pues Dios no te, fíes, no te fíes no me fío de nada, de nada. Absolutamente de nada. vale, Manuel. Bueno, claro, pero es eh, que eh, yo te puedo hablar de casos que he investigado. Yo, yo he hecho yo, casos regresiva, y yo, Vale, yo, entonces hablemos yo. de eso, digo, No me vengas con opiniones prestadas. No, no, no, Manuel. No son, pero no son además, opiniones. Son, son investigaciones llevadas a cabo. A mí no me consta, pero bien, sintetizando. ¿Cómo que no te consta? Pero si está en la literatura científica, ¿cómo que no te consta? No, no, si conozco los 14,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 no te puede reencarnar. No, no seas no, simplista, no, no. Sa no sabemos de qué estamos Pero hablando. Pero sabemos sí, hablando hablando. de dónde viene. No, no, no. Mira, ¿tú, sabes casos que casos que pues, tú sabes que hay un personaje de personajes que indican hacia una posibilidad. Me alucina ¿sí? que tú que crees en los campos morfogenéticos, que... tú que estás entusiasmado con las teorías de Jung, tú crees en la telepatía, que es en la retrocognición, que crees en la clarividencia, y se te ocurre aplicar la hipótesis más estrafalaria para explicar esos casos. Me gustaría contar algún otro caso, porque hemos hablado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 ¿Qué? A mí esto me recuerda a los ufólogos que recogen casos de avistamientos OVNI, en que te, el, el testigo describe algo parecido a una H y dicen, son humitas, porque hay una bibliografía... en no, no, pero no, no, no, sí, no sí, es algo sí, parecido sí. a una H. Es exactamente no es igual. No, no es igual. Pero todos sabemos concretos. que humo no existe. Claro. Entonces, cualquier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 se lo trajeron aquí? La reencarnación Déjame acabar el argumento, Miguel güey. No, luego lo reencarno... Vaya, espera un La reencarnación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 Claro, no, pero esta es la realidad histórica. Es, es, no, es no es verdad. Porque Entonces, cuando porque alguien se encuentra, sea Stevenson de la o la cualquier secret. científico, Ay, se Dios. encuentra con una anomalía... Busca una explicación datos para esa anomalía. Datos y una, concretos. Pero, datos pero muy Miguel, concreto. que no estamos discutiendo si los ovnis existen. Podemos discutir la interpretación. Datos, Esto es igual. No hay un montón de fenómenos días, no en el cerebro ¿sabes? que te hacen... Hay casos de personas que recuerdan idiomas que aparentemente sí, no han no. conocido. Hay trastornos Manuel. en el óvulo temporal que explican todo eso. La, el fenómeno de Deja Ví, los experimentos de Pershing. Así que todo eso está superado ya. No, no está ¿Existe o no, superado, no es que nada, la reencarnación? Es que la hipótesis de la reencarnación es la más absurda más...